A 325 días del corriente, procédese a adjuntarse e inscribirse. La apertura del programa de radio. Mis hijos están con el padre. En foja 521, hallándose reunidos en el recinto. Cuatro integrantes. Dos criaturas durmiendo. Tres micrófonos. Casi una birra. ciudad por constituido en este acto y de esta manera, el programa número de esta emisión. Adjúntese. Y comiéncese. Hemos dicho. Hola, hola, hola, hola. Muy, muy, muy buenas noches. usted está escuchando en este momento el comienzo de un programa que se llama mis hijos están con el padre call sus comenzando el segundo el segundo mes consecutivo de 2016 ¿eh? estuvimos marzo casi completo y ya iniciando el segundo mes un logro un logro del cual me siento orgulloso amor esta tierra que es una herida te cuento que este es un programa que está saliendo por un montón de radios y cada vez son más las radios que se suman y nos escriben para poder también transmitir este programa, eh, nos estás escuchando ahora en vivo desde el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia Acaba de terminar el programa Medio Ambientemos Bien, no, no han dejado el estudio tan sucio Solamente lo, la bandegia de las papas fritas También estamos saliendo por Radio juna de Bernal 24.7 Un gran saludo a toda la gente de lo que para nosotros es Zona Sur este Pero bueno, para la gente de La Plata no es Zona Sur Sino que es Zona Norte Aijuna.fm 94.7. También nos está escuchando en Radio Artigas de Toledo, Canelones, Uruguay 88.9, radioartigasfm.com. El Aprendiz Medios, la radio del Centro de Formación Profesional número 24, elaprendizmedios.com.ar Y la otra radio de Mataderos, donde también nos estás escuchando, seguramente es nada más y nada menos que... AM 690 K24 en radio. Estas son las radios que tienen el honor y tenemos el honor nosotros y el honor está llenando todas nuestras relaciones. ¿Por dónde salen mis hijos? Están con el padre. Eh, a ver si está funcionando el mundo como yo imagino que funciona. Hola Diego, ¿estás ahí? Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Te ¿Estás escuchando esto en este momento? Bueno, hay algo que está fallando, porque está el retorno del y todos los botones apretado que deben estar, pero vaya a saber qué es lo que está fallando. O tal vez eh, Diego perdió la audición. Muchas veces pasa que alguien en radio pierde la audición, Y se piensa que no está, pero en realidad está, pero bueno, con ese pequeño defecto. Recordá que sigue la promoción, cuanto más te colás, menos pagas en el subte. ¿eh? Fácil, cada vez que saltás el molinete no se te descuenta nada de tu tarjeta sube. Más información en buenosaiere.gob.ar barra colate. A mí figura como que está bien. Hola, Diego. Hola. Sí, ahí se te está escuchando. Vamos, todavía. Una proeza técnica. Estás de enviado especial. y eh, Contanos cómo se está desarrollando el lugar. Tuve que primero dejarme porque fueron dos minutos, 12 segundos de, de, de muchos nervios, audio Tuve que tocar un clic de esos que está el cuadradito de la computadora con el tilde y tuve que presionar en ese botoncito y a partir de ahí se escucha mi voz y también la tuya. Muy bien, yo también he apretado un montón de, de botones que tiene la consola, he reseteado la radio entera, he intentado mover libros de la biblioteca, a ver si aparecía un pasadizo secreto con el cual comunicarme, y bueno, esa fue la manera en que lo conseguimos. Mientras tanto te escuchaba con atención, y justamente hoy... En la estación retiro del tren San Martín me hicieron una multa. ¿Cómo que te hicieron una multa? Me querían hacer una multa por colarme. Ah, ah ¿en serio? Sí, esto es verdad, es, eh, información del momento. ¿Por y cómo qué, qué método, cuál es tu método para colarte? Pasan dos y ponen una sola sube. Te cuento, mi método es el siguiente, yo voy en bicicleta, entonces cuando me subo aquí en En mi, mi estación La paternal Paso simplemente con un buen día Y no voy por la rampa de, de discapacitados O de bicicletas, de rodados claro. Y me devuelven un buen día Sin, flaco, tenés que apoyar la tarjeta No, eso no me lo dicen Ajá. El tema es en retiro Una vez que llego Hay una Los molinetes a veces están eh, Desactivados, digamos Ajá. Paso a la bicicleta y paso O cuando están con traba, acá hay que pasar la sube. Claro. Voy por el lugar donde donde están las puertitas que se abren. ¿Qué pasa? Yo voy con los auriculares y cuando me piden el boleto sigo de largo, acudiendo a que tengo la música tan fuerte que no escucho su pedido. La voz de alto. No escuchaste la voz de alto. No, pero esta vez, como estaba en un operativo, como me remarcaron varias veces, me detuvieron entre dos, tres personas. Ajá. Policías, gente de seguridad Eran dos de Metro vías Y uno de seguridad Y después llamaron a un policía Frente a mi resistencia de pagar la multa Ajá. Ahora, ahora voy a esto Porque tomaron con un dispositivo Mi tarjeta sube La colocaron y Advirtieron que la última vez Que yo había pagado un boleto Había sido el 28 de marzo, es decir, el lunes <risa> Es verdad Es verdad Eso había sido el lunes Claro y O fue... sea, en un segundo se dan cuenta de todos tus movimientos De todo ¿no? y Todo de... está registrado de... en una computadora que sabe todo Sí Y yo decía que eh, mi, mi speech de, Para zafar Era que yo pasaba por esta rampa de rodado Y apoyaba En, la, en un eh, dispositivo Que no tenía molinete En paternal Y que por eso no figuraba claro Pero oh, mi mentira fue muy Muy floja y no pude eh, No pude resistir A los embates de esta gente Entonces tuve que acudir Y decir que no tenía efectivo Yo he mostrado efectivamente un, un tarjetero con tarjetas Y sin efectivo Ah esa es buena, si uno no tiene plata Bueno, si uno no tiene plata Agarraron mi tarjeta sube Mi tarjeta, me, me la desposeyeron de mi mano Y fueron a sacar pasaje y y vuelta hasta la otra cabecera Lo cual me costó una multa de $16 pesos ¡Eh! ¡Qué mala onda! Sí, sí, esto es, eh, esto es algo que pasó hoy y lo que me dejó muy mal Porque después tuve que volver también en el tren mismo Y ver con odio a todas esas personas que me habían multado Eh, volví en el tren debido a la, a la lluvia, ¿no? Eso está correcto Claro Bueno, esa fue mi experiencia de audio ¿Cómo anda todo por allá? Qué terrible, qué terrible No, acá el molinete de la radio La Retaguardia está funcionando a la perfección eh, Recién la gente de Medio ambiente hemos acaba de retirarse en perfecto orden Muy bien ¿Llueve por Eduardo barrio mítico de Paternal, de Matadero? Y hasta hace una hora llovía Esta es una, una radio que da información re, con retraso Es cómico, ¿no? Porque suele darse el clima eh, desde las radios Y no hay nada más aislado del mundo que un estudio de radio Rara vez tiene una ventana que desde la cual se pueda observar Si hay luz de sol o, o lluvia eh, Hay doble vidrio incluso en general eh, Está muy aislada del mundo para dar las noticias de cómo está el clima Sí, si sí, no, pregúntenle a, a los operadores de la M690. A, radio... a los operadores de las radios en general. Ah, sí, muy bien. Pero bueno, el clima es uno de los primeros temas que hemos tocado en esta comunicación vía Skype. <risa> sí, y otra cosa muy graciosa que dan en las radios es la visibilidad. Como si uno en Buenos Aires pudiera ver 8 kilómetros, por ejemplo. Te dicen, bueno, la visibilidad para hoy 8 kilómetros. nunca llegás a ver más de, ¿cuánto? 200 metros, como mucho. Sí. Porque hay edificios, digamos han, claro. han construido muchos edificios ¿no Si cierto? ese edificio no estuviera, si este árbol no focalizara mi visión si sí, la visibilidad es algo nada más del servicio meteorológico ¿no? Creo que le inventan, para mí le, la inventa el señor que está ahí Claro, nadie lo puede comprobar Bueno, ¿qué te parece si vamos a un tema musical y ya comenzamos con, con nuestra primera llamada telefónica? Nuestra segunda en realidad, porque vos serías la primera Me parece muy bien, qué tema vamos a escuchar. Vamos a escuchar Randy California Hey Show. No sé quién es bueno, el artista y, y, y cuál es el nombre del tema, pero uno de los dos. La próxima te puedo proponer un tema también para la otra. Sí, sí, decime, pero, ya lo ya tomo nota y lo dejo asentado acá en el libro de actas. Espectacular. ¿Qué qué tema? Eh, para este pues eh. El... Buenísimo. <risa> All right. <laughs> Al nuevo servicio A contraté para lavar Al pichi No, 10 puntos Vienen a casa Al Pichichi lo se lo tienen que dar a Messi a a Messi ¿Cómo puede ser? Hace 5 años que lo van a Ronaldo Está todo arreglado la FIFA está todo arreglado Joaquín, Joaquín, Joaquín. Irma, <risa> no hermano, me traes un antidigestivo ¿Qué?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 ¿Cómo sigue esto, Diego? ¿Por allá cómo sigue? ¿Bien? ¿Me estás escuchando bien en este momento? Te estoy escuchando un 98% de la... ¿98% de qué? Ah, bueno, está bien. Perro, ¿no? Un porcentaje aceptable. Y me parece que tenemos otra comunicación. David, ¿estás por ahí? Hola, Braulio. Hola, Diego. ¿Cómo andan? ¿Cómo? ¡Hola! Ah, sí. ¿Todo bien? Se está cortando un poco la comunicación de Diego, me parece. ¿Puede ser? Hola, Diego. ¡Hola, hola! Sí, se medio que se entrecorta. Voy a hacer una prueba de cortar y volver a llamarte. ¿Puede ser? Está bien, aquí. Vos quédate David. No te vayas todavía. Yo me quedo, yo me quedo. Muy bien. A vos se te está escuchando a la perfección. ¿Cómo, cómo viene la, la semana, David? Bueno, desde lo que dejó la eliminatoria... Como fue el inicio de la selección, quedó bastante bien posicionada. Es más, que en zona de clasificación a dos puntos del primero. Ah, ya estamos hablando de lleno de las eliminatorias. Ya, ya estamos en general. Ah, a ver, a ver, esperá que tiene que estar presente Diego acá, porque si no... Hola, Diego. ¿Quién me contó en la Mercado? Hola, Diego. Hola. Diego. ¿Me escucha? Ahí se escucha, yo escucho. Ahí se están escuchando los dos. Sí, sí, Perfecto, Brabio, sos una máquina de hacer conexiones comunicacionales. Muchas gracias, digo Yo sabía que vos necesitabas hablar de fútbol en este programa, entonces eh, decidí hacer toda esta conexión para que tengas con quién hablar de fútbol, porque yo lo único que sé del fútbol es que eh, hay dos arcos y uno se sube arriba de un caballo y hay que pegarle a la pelota hasta que ingrese... De... Sí. ...en los dos goles que hizo Mercado en las dos presentaciones de la selección argentina. David. Y la verdad que... ...que lo superó Messi esa doble jornada, ¿no? Nadie se le que... ...que Mercado, jugador de River, sea el goleador de... ...la doble fecha de, de eliminatorias. Bueno, claro, es tan eh, atípico porque es un... ...primero que nada, le explicamos a, a Braulio... Es un defensor sí. contra Messi, que es un todoterreno, ¿no? Claro. Como dice este título que nos arroja David. Defensor de, con goles importantes. A Messi, Mercado, me encanta. Y también no es un jugador habitual en la selección. Lo han llamado en la eliminatoria anterior, digamos para el partido anterior, y estos dos no es un, un habitual Entonces, venir y hacer dos goles en la selección, En los dos partidos es algo que no pasa todos los días No pasa todos los días Además ya se va cerrando a su puesto En el, un lugarcito para el Mundial que se viene si es que Argentina sigue en zona de clasificación Hablando de zona de clasificación Repasamos entonces Uruguay que terminó puntero con Ecuador Argentina, Chile y Colombia Estaríamos en zona de Mundial Rusia 2018 Así es Estarían la... quedando afuera ¿Quiénes, David? La gran noticia es que Brasil Por el momento no ingresaría Por primera vez a Mundial Obviamente que falta mucho para esto Muchas fechas y Brasil y Brasil Sabemos de su potencial Y con los mismos puntajes Está el equipo de Ramón El de Paraguay Luego más abajo sí está Perú, Bolivia Y Venezuela que tiene solo un punto Exacto eh, Brasil y Paraguay jugaron un partidazo allí en Asunción que casi se lo lleva el equipo de Ramón, pero bueno eh, Brasil se lo empató al final con, con un par de golazos Sí, hasta tuvo también Brasil de llevárselo porque ni apenas lo empató le quedó otra a Dani Alves y por desgracia se le fue centímetros nada más por suerte de Ramón sería Perdón perdón la ignorancia, sería la primera vez que Brasil queda fuera de Mundial, ¿verdad? Sí Brasil es el único que clasificó siempre a, siempre a los mundiales vos. Muy buena pregunta, Braulio Muy buena respuesta, David No tenía ese dato Si bien lo imaginaba no Lo tenía chequeado <risa> Pero todavía falta Todavía falta y Brasil Se quedan partidos de, de local Obviamente accesibles a lo que, a lo que es para ellos Así es. y repasando concretamente Argentina, el partido este último que jugamos contra contra Bolivia, hay muchos quienes dicen que se le debería haber hecho más goles, sobre todo por las situaciones que se creó y sobre todo por el rival que enfrentábamos. Sí, más que, nada, más que nada por el rival, obviamente, y porque se juega de local, Y las últimas dos presentaciones contra Bolivia, la selección argentina había hecho 12 goles en total. 7-0 y 5-0 previo al Mundial de Brasil. Y, y con tremenda selección muchos quedaron disconformes con el resultado, a pesar que se ganó y lo que importa son los tres puntos. Pero yo, yo desde mi punto de vista, Argentina podría haber hecho un poco más. Bien, y con relación al funcionamiento ¿no? porque materia puntos, dos partidos ganados, nos trajimos los tres de Chile, los tres adentro del local, son seis puntos que nos dejaron ahí segundos pero qué decís, porque el partido con Chile, eh, medio que nos metimos atrás, nos sacaron la pelota y el partido con Bolivia, como decíamos, generamos mucho pero concretamos poco, más un gol de un penal inventado Eh, a mi parecer y un el gol otro el gol de, de quien hablábamos, de Gaby Mercado claro. ¿Cómo es el funcionamiento de Argentina? ¿Está, está lejos de, de quien pudo ser en el Mundial o en la Copa América? Lejos no, no sé si está son dos diferentes esquemas son bueno, Isabela es totalmente diferente a Martino y el, para mí el partido planteado en Chile fue fue un acierto para Martino, ya que Chile último campeón de la Copa América, tiene buena selección, buenos jugadores, se evolucionó mucho en estos últimos años y Argentina hizo lo correcto, buscar los tres puntos y si podía cerrarse lo, lo hacía como lo hizo en Santiago. Además dando vuelta un resultado, no es fácil empezar perdiendo, menos de visitante contra toda la gente chilena que empujaba a su selección. Sí, y respecto al partido con Bolivia, como te dije, quedaron bastante disconformes los hinchas, pero yo creo que, que está bien, sirven, suma, se suman a tres y es lo que necesita Argentina para entrar a la posición mundial. Bien, que esa vez de esto se hizo mucha, mucha repercusión, porque el partido se jugó en Córdoba también se habló mucho del Estado que al principio estaba muy mal después se mejoró bastante ahora quieren jugar el próximo que va a ser después de la Copa América contra Uruguay lo quieren jugar en Mendoza ¿qué sabés eh, sobre las reglamentaciones FIFA de las sedes que puede tener un país? Sí, sobre el campo de juego de, del Kempes no estaba en condiciones el mismo día de partido para hacer un hacer un partido de eliminatorias internacional Yo creo que el partido entre Vélez y Belgrano hace 10 días, 12 ahora, no se debería haber jugado. Están muy malas condiciones. Y sí, se dice que con Uruguay será en Mendoza o puede ser también Rosario. Ajá. Yo creo que a, a River, al Monumental, no van a volver a jugar, por lo menos este año, ya que le van a dar prioridad a la gente del interior. Sí, sí, es verdad que es una idea de llevar a la selección a que la puedan ver, nacionalizarla un poco más. Pero yo había escuchado algo como de FIFA, no es tan fácil que te habilite tantas sedes para cuando jugás de local por eliminatorias. La de Córdoba está, la de Mendoza no sé si la de Rosario también puede estar habilitada, eso es algo que me estoy enterando por vos. Lo que yo sé es que están habilitadas las, que, la, las mundialistas, las que fueron realizadas para el Mundial del 78, como es la de Mendoza, como la de Mar del Plata, como fue la de Córdoba. La de Rosario yo creo que también está, está habilitada por la FIFA para jugar. Es más, contra Bolivia una de las opciones era Rosario. Bien, eh, vamos puntualmente un poquito y ya... Lo dejamos a Braulio seguir. Con respecto a los nombres propios, eh, obviamente a eh, necesitamos ganar, clasificar, pero también va a ser, van a hacer pruebas para los jugadores que estén en el Mundial 2018. Eh, ¿Se puede decir de Michelli, por ejemplo, jugó uno de sus últimos partidos para la selección? Yo creo que sí. Yo creo que si tiene... La convocatoria en septiembre, octubre noviembre Donde se siguen las eliminatorias Yo creo que van a ser las últimas si no es que lo fue contra Bolivia Después a las proyecciones Yo creo que Dybala es el tiempo Igualmente yo lo iba a tener ¿no? Pero es el tiempo de darle minutos Me gusta Correa Creo que Martino está apostando bien a, lo, a los pibes, a los chicos y Para que la selección vaya un poco cambiando Porque de acá Rusia son dos años más Bien, también se habló mucho mediáticamente, quizás por la situación contractual que tiene con River, pero de la no convocatoria de Marcelo Baroero. Sí, eso es una, una incógnita que queda. Yo creo, en mi opinión, de mi punto de vista, que Marcelo Baroero es, es el mejor arquero que tiene el fútbol argentino hoy en día, y yo creo que es sudamericano y de América. ...consiguió todo... ...pero le faltó la selección... ...igualmente ahora... ...ahora se va de River en junio... ...al Veracruz de México... ...sí, además es... ...es gracioso porque entre titulares... ...suplentes... ...y no convocados por lesión... ...como el caso de Maidana... ...la selección argentina podría haber formado... ...como la defensa... ...titular de... ...del River campeón, de América... Sí, sin dudas, por lo menos en estos partidos preparatorios, no te digo que en un Mundial, no pero partido preparatorio yo creo que podría haber formado Baroero, Mangioni. Che, y le voy a traer un hincha de boca la próxima acá, eh, porque mucho River, mucho River ustedes me parece. Eh, pero eso sí, Braulers están afianzados el 4, que para mí se está ganando un lugar, y, y el número 6, Ramiro Funes quien me parece que ya es titular indiscutido, Dupla central con Atamendi. Ah, claro, y además Ramiro, por ahora, con Gran Eviter, eh, serían los que viajarían a los juegos, a los próximos Juegos Olímpicos en agosto. Eso es verdad, que tienen que ser menores de 23, 23 años. 23 y tres mayores. Y 3 mayores. Muy bien. Claudio, ya que eh, interrumpiste, digo, sí. participaste... Una pregunta para vos. ¿Quién es tu jugador preferido históricamente, pero de la selección uruguaya del fútbol? ¿De la selección uruguaya del fútbol? De la fútbol. selección uruguaya. Y mira, me gusta mucho la selección uruguaya. Así que muy bien me gusta mucho Muslera. Ajá. Y yo creo que Suárez. Suárez es el mejor jugador, el mejor nueve que tiene hoy en día el mundo. Eh, sí, tiene un hambre de gol implacable. Se lo notó también ese partido con Brasil qué lástima para los que vemos partidos de Uruguay para los que queremos que pierda Brasil no siempre, pero a veces esa última no que tuvo ahí Suárez contra el arquero brasileño y además, sí, además ya a quedar otra vez en la historia, iba a como otro maracanazo, levantar Bien. de un 2-0 en Brasil la verdad que bastante difícil Contarle brevemente a Braulio qué fue el maracanazo allá por 1950. ¿Donde... No, ese lo sé, ese lo sé, ah, ese lo estudié. Bien, porque bien. está en un libro de Eduardo Galeano, me parece. Sí, exacto, eh, Galeano lo, lo cuenta. Muy linda la historia. Con el señor Varela. Claro. Muy bien. Uno de los mejores uruguayos de la historia. Sí, sí, también está ahí Natalia Oreira del podio. Claro, sí. Ah, pero hablamos de fútbol. Está bien, Chico. David, estás... Eh, eh, no sé si es un proyecto tuyo o tuyo con más gente, con la página de Taco en Facebook que se va actualizando con las novedades sobre el deporte también. Claro, sí, así es. Sí, por eso es un proyecto hobby con un compañero, con un amigo que estudiamos periodismo deportivo. Él lo hace en en nuestro instituto, pero como somos amigos, eh, iniciamos esta página y sí, por ahora va bien, ponemos información sobre todo, no solo de fútbol, tenis, básquet, rugby, cualquier deporte, handball, de actualidad, noticias, por ejemplo, cuando fue la muerte de Craigs hicimos un, un pequeño homenaje, por ahora la, la estamos llevando bien con ese, con ese proyecto. Muy bien, entonces recomendamos a toda la audiencia que busquen De Taco en Facebook y le pongan un me gusta. Dale. Y gusta se enteran de en todas bien. las novedades. Sí, subimos el la... resultado de fecha tras fecha, ahora que se está jugando estos tres partidos. Ah, ya terminó Tucumán y ahora está por terminar Rosario rosario Estudiantes, pero mañana está el, está el Clásico Español, está el partido de Boca, Racing, River, así que estamos con esto. Está muy al día, David. Me acaba de terminar hace menos de una hora el partido Atlético Tucumán que ganó avólicamente sobre Real y eso ya está en la página. Muy completa, sí, sí. sí. sí, ah, sí. En instante fuese. Sí, partidazo, partidazo. Muy bien. Felicitaciones por por la página. Gracias por estar hoy también con nosotros y tengo que hacerte la pregunta de compromiso a ver cuándo estas comunicaciones telefónicas vuelven eh, en vivo, vivaste en el estudio claro y cuando ustedes me inviten yo me hago abundo... un tiempo tengo, un viernes a ahora y me iré para allá o algún viernes que salgas por Capital, no sé claro. si, si lo haces con frecuencia, combinamos ahí combinamos para que no después, te tengas que venir claro sí, con gusto, me gustaría, la verdad que sumar experiencia estaría bueno Perfecto, entonces te dejamos ahora que, que vayamos a cortar, conectado con producción que te van a decir, eh, ahí con guía guíate en mano, cómo llegar al estudio Víctor Basterra. Buenísimo, dale Diego. Bueno David, de mi parte es todo un resumen bastante completo de eliminatoria centrado en Argentina, obviamente, y dando la información, recuerden, David que tiene esta página de TACO en Facebook, Me gusta y realmente tiene información actualizada y, y muy completa de todo el fútbol y de más deportes en el mundo. Sí, sobre todo, sobre todo, la información de la Premier, de, bueno, la Liga Española, en el caso de mañana, va a ser la Real Madrid, que otro dato es que Messi lleva los 499 goles y mañana podría ser el 500 frente a, frente a su Clásico, ¿no? Y después, sí, de todo, de Italia, hasta de, de fútbol insólito, nosotros publicamos. ¿Quién te dice de hay 500, 501 y 502, no? <risa> eh, eh, de Messi se puede esperar, sí, cualquier cosa. Bueno, David, realmente muchas gracias por participar, muy completo, y bueno, para mí siempre es un gusto hablar de fútbol. Dale, Diego, igualmente. Muchas gracias, David. Te mando un gran abrazo. Hasta luego, Braulio. Gracias. Estamos en contacto. Gracias, Braulio, por este gustito que me has dado. Y no, si favor. me dejás, presento directamente el próximo tema. Sí, por favor. De Cuarteto de Nos, que van a tocar 24 o 25 de mayo en el Teatro Vorterix. Ahora es una banda que a mí particularmente me gusta mucho. Está creciendo en estos últimos años. Banda uruguaya. Escuchamos, entonces, el diablo en mi piel. Son las nueve y pienso en lo que yo era antes de que el enlace. Mientras Lucifer no le tengo miedo al ataúd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 que se agilice, sí, que se agilice. Bueno, continuamos acá en Mis Hijos Están con, con Padre, y ahora estamos conectados, a ver si todo salió bien. Hola. Hola. Hola, buenas noches, acá estamos entonces con Guillermo Parodi, secretario adjunto de ut Tera, ¿es así? Así es, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, eh, estamos acá Diego Adur y Braulio Domínguez, en el programa Mis Hijos Están con el Padre, y eh, queríamos consultarte por el paro nacional de docentes que se viene este lunes. Así es, es un paro nacional de la Cetera, eh, que fue, bueno, con un paro que... ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Sí, ¿me escuchás? Sí, ahí te escucho, perdón, ah, hay un problema ruido. acá, a ver... Sí. Sí, sí, ahí va bien, perfecto. No, te decía, es un paro nacional de la setera, que se lleva en todas las provincias del país, que tiene básicamente tres ejes. Sí. Uno tiene que ver que se cumplen nueve años del asesinato del maestro Fuente Alba, un maestro de la provincia de Neuquén, que fue asesinado por la policía de Jorge Sovich. Sí. Y al cumplirse nueve años, precisamente, la justicia de la provincia de Neuquén absuelve a eh, parte de los responsables de este asesinato, al Ministro de Seguridad y a 15 policías sí que tienen responsabilidad directa. Eso por un lado. Nosotros seguimos exigiendo que haya justicia, eh, estos son crímenes cometidos por el Estado, en este caso por el Estado de la provincia de Neuquén, sí. y nosotros lo que estamos pidiendo es que haya justicia para, para el maestro Carlos Fuente Alba. Eh, por otro lado, estamos reclamando que se cumplan los puntos de la paritaria nacional que firmó el ministro Bullrich. Uno de esos puntos es auxiliar a las provincias que tienen algún tipo de problema para solucionar las paritarias. Hay cinco provincias que la solución del conflicto salarial está relacionado con que están por debajo de lo que se acordó en la paritaria nacional. Están sí. Están por debajo de... Eh, digamos, están aplicándole al aumento que piden los docentes ese famoso 25% que dijo Macri eh, que iba a ser el techo de las paritarias. Recordemos que la paritaria nacional cerró en el 40% y casi todas las provincias están cerrando con aumentos entre un 35% y el 40%. Estas cinco provincias que son Tierra del Fuego, Santa Cruz, Jujuy, Mendoza... Eh, son las provincias eh, que todavía tienen problemas para cerrar su paritaria y el ministro de Educación, Esteban Bullitt, se había comprometido a intervenir directamente en aquellas provincias que hubiera conflicto y no lo está haciendo. Y, por último, tiene que ver con los programas nacionales, socioeducativos, sí. la, los centros de atención infantil, los centros de atención de jóvenes, las orquestas, el programa Conectar Igualdad, que es sí. el que distribuye las netbooks a los alumnos, que se había comprometido en la paritaria, la continuidad de los mismos, y que hasta el día de hoy, eh, ninguno de todos los trabajadores esto ha renovado sus contratos. Bien. Eh, conectar Igualdad, por ejemplo, eh, lo que trasciende, o tal vez lo más visible, era eh, la computadora que le llegaba al estudiante o al docente pero era un programa mucho más amplio, ¿verdad? Sí, por supuesto, Conectar Igualdad, por otro lado, tenía algo que nosotros venimos planteando lo que es el tema de la soberanía tecnológica, eh, el desarrollo del software libre, eh, digamos, a diferencia de, por ejemplo, los programas que se aplicaron en la Ciudad de Buenos Aires cuando Bullrich era Ministro de Educación, que el software era proveído por Microsoft, Acá lo que había era un desarrollo, se impulsaba el desarrollo del software libre, el desarrollo del software colaborativo, uh -huh. eh, tenía que ver con programas pedagógicos, educativos. Eh, la verdad que era mucho más que distribuir computadoras. Claro, claro. También estaba el portal educ.ar, que tenía un montón de recursos para trabajar en las aulas, para sí. los docentes, para los alumnos. Exacto. Eh, educar, digamos, eh, había todo un trabajo... ...de un equipo que eh, trabajaba produciendo contenidos para las netbook eh, no era solamente la distribución de computadoras había todo un proyecto pedagógico atrás muy importante porque nosotros apostamos al desarrollo y al uso de la tecnología en el aula ahora ese desarrollo de esa tecnología si no tiene un soporte atrás queda librado a las eh, a los vaivenes del mercado. Este, claro. Nosotros decimos que cuando hay soberanía tecnológica también hay desarrollo científico o tecnológico para el país Claro, claro, ¿qué pasó con toda la gente que estaba trabajando en estos programas? ¿Fueron todos despedidos o no necesariamente? ¿Qué es lo que pasa? Casi todas estas personas tenían un contrato Hasta hoy formalmente no fueron despedidos pero no, no se les renovaron los contratos. Estos contratos generalmente se renovaban todos los años, en el mes de febrero, cuando se iniciaban las clases. Hasta el día de hoy no se han eh, renovado los contratos. Cuando uno mira lo que pasaba en las escuelas para esta época, eh, en las escuelas ya se le empezaban a pedir los datos a los alumnos nuevos, había que, había que entregarles las netbooks. Claro. Y, y eso no se está haciendo. Eh, digamos, hay, hay un sector, sí, perdón, que fue despedido, que es todos los Los, ...los referentes que estaban des, eh, relacionados con el desarrollo de software libre... ...esos fueron despedidos... Eh, ...y después, bueno, el resto todavía no... ...hasta el día de hoy no se les renovó el contrato... ...la inmensa mayoría de estos trabajadores... ...además desde el mes de diciembre no cobran su salario... Uh -huh. ...y lo que tenemos que decir es que a pesar de no cobrar su salario... ...son trabajadores que van todos los días al Ministerio de Educación... ...o a las dependencias donde están asignados... ...trabajan, digo, no no son ñoquis, eh, digamos, tienen un lugar, un trabajo específico para realizar... ...y lo realizan, y a pesar de realizarlo, de ir al lugar de trabajo, no cobran su salario. Claro. ¿Qué tal, Guillermo? Diego los saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, mi pregunta es, en concreto, quienes decidan adherirse al, al paro el lunes, ¿dónde es la movilización? Va a haber una movilización que es desde las 12 del mediodía, desde la Casa de la Provincia de Mendoza, en Callao y Corrientes, y vamos a movilizarnos hasta el Ministerio de Educación, ahí en Callao y Paraguay. Eh, lo hacemos desde la Provincia de Mendoza porque es una provincia emblemática. Uh -huh. eh, ahí se le está aplicando a los docentes de esa provincia <coughs> dentro de lo que es el aumento salarial, algo que se denomina ITEN AULA, que en realidad es una medida extorsiva para que los docentes no falten, para que los docentes que están enfermos vayan a trabajar enfermos, que las maestras que tienen familia eh, no lo cobren eh, la verdad que es una medida que vuelve a instalar la meritocracia, que vuelve a, a instalar el tema del rendimiento ligado al salario eh, tenemos que decir que en la provincia de Mendoza, quienes es El director general de escuelas, el señor Correa eh, Hasta antes de hasta el 10 de diciembre que fue designado en su cargo eh, Fue uno de los directores del diario 1 de Mendoza Ligado al multimedia Clarín Alguien que no viene del ámbito educativo Y por otro lado también decir que está de asesor del ministro de educación Gustavo Yáez Gustavo Yáez fue viceministro de educación de la Alianza Cuando en la Argentina ah. quedaron más de 40 muertos en las calles por reclamar este eh, por trabajo, por salario, por educación, por salud. Eh, y Gustavo Yáñez era el viceministro de Educación de la Alianza y hoy está llevando esas mismas políticas que llevó eh, en el año 2000, 2001 en la Argentina, las está llevando adelante en la provincia de Mendoza. Bueno completo el panorama que nos has contado, se espera adhesión para el lunes, ¿hay alguna algún dato sobre eso? No, lo que, mmm, datos previos no, sí sabemos que es, esto se resolvió en, en asambleas, en plenario de delegados a lo largo y lo ancho del país, o sea que fue, es una medida que fue debatida, discutida en las escuelas, este, en, en, en todos los ámbitos deliberativos que tienen los docentes, y va a haber una, un, una adhesión muy grande, va a haber delegaciones de todo el país eh, en esta marcha que se va a realizar el día lunes. Así que, bueno, esperamos. que Al menos lo que nosotros pretendemos es que donde se, se firmó en la paritaria que se iban a cumplir determinadas acciones, que eso sea cumplido por los funcionarios que lo firmaron. Claro, claro, claro, se entiende. Bueno, eh, muchas gracias Guillermo, eh, esperemos que dé sus frutos esta medida de protesta y que bueno, que mejore el panorama. Esperemos que sí, la verdad que lo hacemos en un contexto donde además estamos viendo en el país una ola de despido muy grande, sobre todo de trabajadores estatales. Eh, nuestra preocupación es que, porque nosotros sabemos que soluciona el conflicto docente ...solamente no es, eh, no alcanza... ...nosotros queremos que haya una solución también para todos los trabajadores del país... ...que todos puedan tener trabajo... Eh, ...cuando hay trabajo las familias pueden además mandar sus hijos a las escuelas... ...con todo lo, lo, lo que necesitan... ...toda esta situación nosotros ya la vivimos en la década del 90... ...cuando las escuelas se habían convertido prácticamente en comedores... ...para los estudiantes y para las familias... ...nosotros queremos que en la escuela vuelva a ser el conocimiento, el centro... Que en la familia, se, la escuela vuelva a ser el lugar donde se discute y se debate el conocimiento. Perfecto. Ojalá. Muchas gracias, te mandamos un abrazo y estamos en contacto para futuras comunicaciones. Como no, estoy a mi Muchas gracias. Eh. Un abrazo. Un abrazo. ¿Y vos te adherís al paro el lunes, Diego? Pero me quedo acá Ah, te quedas en casa Yo soy de esos bacanes que se adhieren, Pero de la camita, tomando un cafecito con leche Claro, mejor este, okay. Bueno, nos tenemos que retirar, Diego ¿Ya? Y sí, ya, de hecho ya nos tendríamos que haber ido hace un rato Bueno, nos robamos dos minutitos A, a cada una ¿Ah? de las radios Muy bien Bueno, te mando un abrazo, Diego. Nos estamos viendo en la semana para hacer el trabajo de preproducción. Me parece correcto. Yo llevo pirulines y churros. Un Buenísimo. gran abrazo a vos y a toda nuestra enorme audiencia. Lo mismo digo. Un abrazo a todas y todos y todis. Besame, besame mucho, mucho. comon si fuere captar-ne a ultima vez de esto di nova vez di ubesa mench vessa